イエー tired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 of the heart Lunes a viernes de cinco a ocho, una menos en Canarias. Canarias. Sí, que s con Ricky García.、Y、te acompañamos en la vuelta a casa. あ Vamos a pasar a un rato festivo con Alex Intec.、Si、c Porque él cumple 51 años, el músico, cantautor y productor mexicano Alex Intec, nacido en Mérida, Yucatán. Fíjate, ha obtenido 7 nominaciones a los premios Grammy latinos: u nominación a n al premio Grammy, 5 nominaciones a los premios ENTV latinos y fue ganador de 2 premios Billboard latino. Ha compartido escenario con artistas como Juanes, Gloria Estefan, Enrique Iglesias, Durán Durán, Shakira, Kylie Minogue, Miguel b o s é y muchos más. Alex realizó duetos con artistas como Lara Pausini, David Bisbal, Amaya Montero y tal vez el más conocido en nuestro país sea este que grabó junto a Ana Torroja en 2004 y que se llama. Correcto, Duele el amor. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Felicidades, querido Alex, siento la humedad en mí de verte llorar Ni hablar si es que tú te vas. 私はあなたの心の声をかけたのは、私はあなたの声をかけたのは、私はあなたの声をかけたのは、私はあなたの声をかけたのは、私はあなたの声をかけたのは、 Y てのことを言うと、私たちは全てのことを言うと、私たちは全てのこ p を言うと、私たちは全てのことを言う l 私たちは全 l の s と o 言うと、私たちは全て d ことを言うと、私たちは全てのことを言うと、 どうしたらいいの r Peace. Minutos, una menos en Canarias, hoy que es el Día Mundial del Corazón. A mí, ahora mismo, casi me da un infarto. Ahora t e n é i que poner un desfibrilador aquí en el estudio. e h Bueno, pues eso, en motivo de que hoy es el Día del Corazón, pues queremos saber qué noticia le diste a tus padres que casi les provoca un infarto. Tenemos un mensaje desde Instagram de nuestro amigo Mago Aid. Dice: Cuando les conté que vinieran al hospital porque tuve un accidente de bicicleta. Dice: Casi les da un infarto. Dice: Pero al final fue un simple e s g u i n c e Claro, si es que no hacéis caso, a ver cuántas veces te dijeron que no le quitaras los ruedines. Lola desde Barcelona. Hola plequiseroso, s Loli de Cornellá. Pues mira, yo la noticia que les di a mis padres que casi se mueren、sí. es que estaba embarazada.、Ah. Mm. O sea, yo estaba viviendo en casa, ¿Sí? eh, quería ser madre joven ¿Sí? y busqué el niño con mi pareja, aunque luego abandoné a mi pareja porque... No quería trabajar y decidí ser madre soltera y no había manera de cómo decírselo. Y cogí, bajé a la cabina de abajo de mi casa de, ¿Sí? del teléfono, llamé a mi madre y se lo dije. Mi madre se quedó inédita, que era mentira, que no podía ser, que yo vivía en casa, que como lo, que no se me notaba nada. Y le dije: Pues estoy de siete meses. Dice: ¿Y cuándo me lo ibas a decir? Digo: Cuando me tocara, me tocara ir de parto. Y al final, cuando me puse de parto, ya estaba trabajando y me fui en autobús.、Oh. ¡Hasta luego! ¡Qué bestia! Lo tuyo sí. Son aventuras y no las de Harry Potter, querida. Al menos se lo, no se lo dijiste por carta. Y desde el paritorio, querida. b l a k e y s con Ricky García. c o m o e s t h s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 Rackin' g Joe's. En tus redes sociales. En tus redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter. Arroba Play Kiss-Bajo es. Facebook Play Kiss. Play Kiss. Pain, you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I t o s s h t t De los ochenta. Ochenta. Y los noventa hasta hoy. vale un pino era nuestro Ed Sheeran de los 80 ¿eh? Nuestro tema del día de hoy, como es el Día Mundial del Corazón, pues quería m o saber s cuándo fue que le diste el disgusto a tus padres, que casi les provoca un infarto. Tenemos con nosotros a Miguel desde Murcia. Buenas tardes, Ricky y e q u i p o、oh, Hola, querido. Mi hola, Miguel. A mis padres se les paró el corazón cuando les dije que estaba enfermo y que tenían que operarme, que era una cosa grave porque me había salido un tumor. Y entonces, yo creo que esa es la peor noticia que se les puede dar a unos padres. Y Ricky, si me lo permite, desde aquí le quiero dar ¿Sí? ánimo y apoyo a todas las personas、claro. que en este momento están padeciendo cáncer, que d a r l e mucho ánimo y que pase lo que pase, que nunca, nunca dejen de sonreír, que la sonrisa es la mejor cura. Un abrazo para todos. Pues sí, nos unimos a ti y desde Prey X les mandamos todo nuestro cariño y, por supuesto, la mejor música. Rafa desde Instagram nos dice: Buenas tardes, gente. Dice: Lo mío fue hace tiempo, pero grande. ¿eh? Dice: Yo los llamé desde Barcelona y les dije que estaba detenido, <risa> que había hecho una trastada gorda. Dice: ¿Y se hizo un silencio? Dice al que precede la tormenta. Dice, porque cogió el teléfono, mi padre dijo, ¿pero va a venir a cenar? <risa> Dice, creo que ahí el infarto fue recíproco. Y claro, el pobre hombre preocupado por si se enfriaba la cena o ibas con la policía y tenía que poner mesa para 20. Que claro. <risa> Paco desde Tordera. Hola, buenas tardes. Soy Paco. Yo no le di la noticia, la noticia a mi padre, se la dio la Guardia Civil, porque le cogí prestada la moto a mi profesor de j u d o y cuando salí me pilló la Guardia Civil. Y claro, no tenía ni edad, ni carnet, ni nada. Me llevaron al cuartelillo y llamaron a mi padre. Vamos, que te tuvieron poniendo cera y puliendo cera hasta que te fuiste a la mini, ¿eh, querido. <risa> bueno, ya te voy a mandar tres temazos en línea. A saber, w e a t h e r with You, The Crobat House. Wow. Madonna con su isla bonita. Y suena ya inminente la energía de Rise Up, el temazo de Ifs La Rock. ¿Estás en Play Kids? ¿Cómo? Cot, Ricky García. A viernes de 5 a 8. Una menos en Canarias. Ajá, Flakis. Con Ricky García. Hi, this is Madonna. ¿Cómo puede b e n ser la v e d a d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 Para todos los sevillanos y sevillanas que nos sintonizáis a través de la 100.3 en la FM, KISS FM en Sevilla. Leo Garriga, la querida. un beso para ti, Estefanía Vega, Víctor Álvarez y ¿quién te habló? Mi nombre es Ricky García. Te dejo con la mejor música del mundo, la de KISS FM. ¡Hasta mañana! Este y otros asuntos un poco más tarde. Es que ahora emiten Play Kiss en la radio y está la mar de entretenido. Esto es Kiss.